María del Carmen Verdú, de Correpi, presente en la concentración, a punto de marchar contra el G20. Bueno. Sí, efectivamente, como toda la clase trabajadora en el día de hoy, estamos acá presentes para movilizarnos. Nosotros hemos participado desde Correpi en todas las reuniones preparatorias de esta movilización con la confluencia no al G20. Y estamos absolutamente convencidos y convencidas de que en el clima de terror que está instalando el gobierno de Cambiemos, de la mano del FMI y el resto de los personeros del capital internacional a los que tan alegremente han recibido la obligación que tenemos es la de oponer a la política de hambre, saqueo, entrega y represión... ...el protagonismo popular en las calles. Un operativo policial sumamente desmedido, policías cada dos o tres cuadras... ...con operativos sumamente que intentan generar intimidación, ¿no? Sí, absolutamente. Para que te des una idea, el local de Correpi... ...que está acá a pocas cuadras, en Humberto Primo y Solís, desde las 10 de la mañana... ...cada 20 minutos vimos pasar eh, grupos de ocho motos de la policía de la ciudad parando personas, revisándole sus pertenencias, de hecho en un momento logramos evitar la detención de dos muchachos muy jóvenes que estaban con su carrito cartoneando revisando los contenedores a ver si había algún elemento botellas de plástico o cartón que llevarse logramos que ellos dos no fueran detenidos pero casi a, al instante a la vuelta a Manzana sobre San Juan detuvieron una camioneta que se dirigía hacia acá a la movilización con las banderas, las pancartas de una del PTS y como había handis que son un elemento absolutamente normal en estas movilizaciones porque al ser tantos nos quedamos Estamos sin señal de celular y uno necesita comunicarse a 100 o 200 metros con compañeros y compañeras y se llevaron detenidos a dos compañeros, uno de ellos el apoderado legal del PTS, acusados de portación sin autorización de handis cuando son elementos que comprasen una juguetería que tienen 100 metros de alcance, 200 metros. A pesar del intento del gobierno de generar desmovilización o de imposibilitar la llegada, desde, por ejemplo, al Conurbano sin trenes hoy, la desmovilización se prevé que va a ser muy importante. Sí, no solamente lo estamos viendo ya con las columnas que ya se están nucleando, sino que sabemos que están en camino un montón de organizaciones, de compañeros y compañeras más. Porque como siempre, los trabajadores y trabajadoras usamos la imaginación, todos hemos tenido a alguien a dormir anoche para poder evitar el viaje desde el conurbano, hemos organizado los transportes de conjunto, aprovechando algún auto prestado, una bicicleta, una motito, lo que sea, y bueno, eh, estamos demostrando que el pueblo argentino no está dispuesto a someterse sin pelear.